Es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te esperar lo peor Ale arriba Bayamón <tose> Mere brodercito Vamos a hablar de jodera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 21, la breguez otra movida. Ya nadie te ayuda, aquí nadie te da vida. Y si cachas uno y lo para pa'rriba, no te montes son Ganteloratoz son policía Y los policías son gantel La cosa está bien jodía Apágamelo mijo alante Que aquí no se fía No hay código en la brea Los calles incetería Funete no se usa revolver Brincan como chocan solver De come como llevan Y trayendo no existe palabra de hombre Si vas a tirarme si una nombre Cabrón cua, ni me cuando y donde Reservate las palabras Higua puta que aquí en la caja El que responde A que los bichotes no adoran uno vienen y otros van no te la creas superman que si te duermo en manito aquí te da rapidita cae es una selva de semen Esa me la leta, que te tienen en la merea eh. Muchos dicen que son rabia, que tienen para en la costilla Ah, están todos coro con tecachi, cuando la de a los pilla <risa> La calle, una selva de cemento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 Brisas presente, Monterrey presente, Alhambra, Palín, Valencia presentes, el 8, Los Jenny, Alegría, Magnolia presentes, Sierra Linda, Cana, Bellavista, Miraflores, Gardenia presentes, si la 167 fuera nostalgia en la memoria colectiva cuando los gangsters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 De Bayamon ah, ah. El Galle yeah. Farru No te dejes, papi Vamo arriba Bayamon